Las once y treinta y dos empiezan los sorteos de las quinielas, pero no es eso lo que nos convoca, sino el contacto con el comisario Darío Almendros para saber cuáles son los, las novedades de las últimas horas en la ciudad de Saladillo. Buen día, comisario, gracias por atendernos. Buenos días a, usted y a la audiencia, Carlos. Comisario, ¿cuáles son las últimas novedades que podemos saber en Saladillo en el ámbito policial? Sí, en la madrugada de hoy pasada a las cero cero se produce un hecho en la calle Rivadavia de este medio, allí Dionicio Roberto, en circunstancia que se hallaba con otro, con un compañero o un amigo, cuando se retira esta persona ingresan eh, tres o cuatro enemigos masculinos, los cuales le, le propinan un golpe de puño, sustrayéndole el reloj pulsera y la llave del vehículo que a posteriori la dejan tirada en la vereda. Eh, Dionicio hace la denuncia y se inicia una investigación caratulada Robo, en la que interviene el doctor Alberto Sarramón. Ese sería el hecho que ha acontecido en las últimas horas a nivel policial, Carlos. Muchísimas gracias, Comisario, muy amable como siempre. Hasta luego. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del Comisario Darío Elmendro con las novedades de última hora en el ámbito policial en la ciudad de Saladillo.